Hola, hola, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición número 78. ¿Cómo les va, amigos? Gracias por compartir una nueva jornada de Boxeo Planeta aquí en la 889 Radio Gran Rosario. Quien te habla, Damián Casido, te da la bienvenida. Te voy a dejar las vías de comunicación para que te puedas contactar eh, con el programa. En momentos más se va a estar incorporando eh, el hombre que habitualmente comparte conmigo esta pasión del box, que es Boxeo Planeta. Por supuesto, me estoy refiriendo a mi amigo y compañero Luis Parpaceli, un periodista de raza, eh, alguien que ama esta profesión con con mucha algarabía, él lo lo, lo manifiesta siempre. Eh, él viene al programa contento. Por supuesto que muchas veces se lo nota un poco ofuscado por las diversas situaciones que se dan adversas en esta actividad, pero por supuesto que eh, siempre tiene la mejor predisposición para este boxeo planeta. Las vías de comunicación, 424-2769. O nos podés enviar un mensaje de texto al 0341-156-168-686. Boxeo Planeta también está acompañado por nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com O podés también entrar eh, a la web a través de www.radiogranrosario.com.ar Que es eh, la opción que da la emisora eh, La 889 que está situada en Córdoba 955, Galería del Paseo, piso 3, Oficina E. Ese es el lugar físico de la 889 9 eh, Si alguna vez querés acercarte a los estudios centrales, a presenciar el programa, por supuesto, eh, podés presenciar este boxeo Planeta. Te pones de acuerdo con la producción y podés estar presenciando un programa de boxeo que se hace desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Tenemos, como siempre, mucho material para desarrollar y analizar eh, aquí en Boxeo Planeta. Sin lugar a dudas, eh, hubo dos o tres jornadas de boxeo de importancia. Seguramente vamos a estar charlando de lo que fue la pelea de Vladimir Klitschko, También por supuesto lo que fue la defensa fácil de Carolina Duer. Eh, vamos a estar eh, analizando lo que va a venir, eh, algunas perlitas del boxeo, el recuerdo, eh, los anecdotarios, algo de literatura también vamos a, a recomendar eh, a un gran. Eh, a un gran. ...escritor, periodista, guionista... ...vamos a estar haciendo una reseña de Bernardo Cordon... Sí, sí, ...el hombre que nació en Buenos Aires en 1915... ...y falleció en Chile en 2002... ...alguien que supo, bueno... ...ahí vincular un poco la literatura con el boxeo... ...es algo que siempre nos gusta destacar... ...y como le decía en la apertura de esta edición número 78... No estoy solo en esta aventura linda de hacer boxeo Planeta Estoy con un hombre eh, que ama la actividad Un periodista de raza aquí de la ciudad de Rosario Y por supuesto le quiero dar las buenas noches y las bienvenidas ¿Cómo te va Luis Parvaceli? Eh, muy buenas noches Damián, buenas noches a todos los oyentes de Boxeo Planeta Y por supuesto la gratitud enorme de que estén del otro lado eh, Y donde quiera que estén, el abrazo de Vox para todos ustedes Eh, en especial aquellos que eh, se incorporan al, al, al Facebook y, y a veces dicen cosas que a uno lo conmueven eh, yo no estoy generalmente mucho tiempo a veces hay días que no me lo permite estar sobre la máquina pero si sí mi hija Agustina me dice papá hay gente que te pone en estos momentos eh, va a comenzar Boxeo Planeta el programa de mi amigo y esas son cosas que a uno lo llenan y lo conmueven estamos en el aire Eh, Cristian nos está porque en el, en el aire claro, y gracias a Cristian el, el gustazo de conocerte Cristian y agradecerte enormemente el hecho de, de que nos pongas aquí en el aire en la 88.9 y vamos a desandar el camino de la información del análisis eh, de aquello anda, que... Eh, y aquí andamos andamos bueno. sobre... Vieja frases... Esto pone bien. Boxeo Yo, sí, sí. Yo le comentaba que eh, usted siempre se sienta contento. Después se me ofusca un poco ahí con sí, alguna cosita y, que sí. viene pasando. Tengo un motivo eh, para y, ofuscarme claro. en este programa estuve, edición estuve, número estuve, 78. Eh, eh, estuvimos el viernes en ciclón. Eh, eh, sí. Vamos sí, a estar... Estuvimos en ciclón. Sí, estuvimos... Eh, es un gusto ir a ciclón. Lo que a veces pasa en ciclón es que eh, algunas cositas que suceden y se podrían evitar... Este, No se evitan, pero bueno, lo vamos a dejar para más adelante cuando sea tiempo de ciclo. Eh, quisiera, eh, en este programa número 78, decirles que por razones de, de salud, de no sentirme bien, el último sábado estaba invitado al cumpleaños número 40 de, de mi amigo Damián Casino y en realidad lo sentí mucho porque era la oportunidad que tenía para conocer a su familia y su, su enorme cantidad de, de amigos. Este, y, y tiene 40 años bien puestos, con una familia bien formada, con un eh, desarrollo laboral realmente propio de aquellos que ponen empeño y capacidad para hacer las cosas. Y bueno, es una satisfacción enorme eh, tener un amigo de, de los quilates de, de Damián. Y por supuesto que no va a faltar oportunidad para conocer a su familia, sé que, que todo ha sido eh, este, de, de, de, de lo mejor. Eh, porque... Tomé poco, ¿eh? le, le, le sí. confieso que tomé poco... Usted es un deportista. Eh, eh, eh. Sí, mantengo deportista. la conducta, dentro sí, bueno. de todo. <ríe> Mantiene la conducta, sí. eso está bueno. Eh, hoy me encontré con el colega Néstor Lluria, estuvimos ah, charlando... Hola Néstor, de... ¿qué dice Néstor? ¿Cómo y anda? nos cruzamos un ratito con tres o cuatro este, charlas de, de lo cotidiano y, y, y Néstor le comentaba Y el oyente, me imagino. el oyente y, y seguidor. Y le decía, Néstor, me, me, me, vi a otros colegas que hacían la promoción y nosotros no tenemos por qué esquivarle al bulto. El gráfico, como revista deportiva, es una de las grandes este, propuestas que ha tenido el, el planeta en Latinoamérica y en el mundo. No sale todos los miércoles, como, como años atrás, pero sale una vez al mes y obviamente que tiene notas jugosas vinculadas a todos los deportes. Pero en esta oportunidad lo vamos a recomendar porque el gráfico contiene una muy buena nota de Carlos Cirusta. ¿Eh? donde Carlos Irusta está desando un tema muy interesante que vos y yo conocemos y que vos y yo entendemos eh, y podemos compartir con Carlos, esto de que no, no siempre los campeones se llevan el afecto del público o la predilección del público. Hay campeones sin corona que suelen no solamente convocar más, sino estar mucho más vinculado al recuerdo y a la nostalgia eh, y ser considerados más allá de un campeón. Eh, Con la pluma de Carlos Cirusta, no tengo ninguna duda que lo que voy a leer es de un contenido realmente valioso. ¿eh? Y lo quería destacar. Eh, compañero, eh, bueno, quiere que hagamos sí. una pequeña pausita para entrar en el primer tema, quiere que dividamos local, nacional, internacional, como usted prefiera. ¿Eh? Arranquemos con, con, con el, el tema mimado. de los pesados. Que... ¿Quiere que arranquemos con sí. los pesados? Bueno, hacemos un poquito de cortina, gracias Cristian, y venimos con Damián Casino y los pesados. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta, directos 424-2769-421-1059, o por email a boxeoplaneta arroba radiogranrosario.com.ar. auspiciado por Olimpia Deportes, el señor Damián Casino y el desarrollo de este tema. Bueno Luis, eh, como decía al comienzo de esta edición número 78, analizar un poco lo que fue la defensa sin oposición de uh -huh. Vladimir Clisco frente a un boxeador eh, prácticamente, hoy por hoy sí, está combatiendo por una corona de título del mundo pesado, pero me parece... Que en otros tiempos este boxeador no hubiese sido ni, ni de tercera orden. Eh, me parece que el, el boxeador Jean-Marc Mormec francés... Eh, prácticamente no hizo absolutamente nada... Para decir, bueno, soy un retador a la corona de título del mundo... En la categoría pesada... En la que Vladimir Clisco defendió por undécima vez... Y me parece que se le hizo muy fácil. Si bien... Lo de lo de Clisco no me gustó para nada, eh, ya al comienzo del, del primer round eh, tiraba a la, la, la izquierda eh, para no para para llavear o para trabajar, sino como amenazante, como midiendo, uh -huh. eh, ya en, en, el, en el primer minuto del primer asalto el boxeador Mormek eh, atinaba a, a agarrar, digo, ¿qué queda para el resto de la pelea? Sí, que, sí, sí, sí. Ya en la primera que, vuelta, claro. esa era la, la, la, la escena, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le queda a la uh -huh. gente por ver? Si un boxeador que viene a buscar un título uh -huh. del mundo, lo primero que hace en el primer minuto es agarrar. Sí. Eh, cuando tampoco Vladimir Klitschko lo, lo salió a buscar. Klitschko eh, también eh, salió tímidamente uh -huh. eh, a colocar, a tratar de colocar alguna combinación. Pero me parece que los hermanos Klitschko se están viendo bueno, beneficiados Por la decadencia de la no, categoría pesada. Por la pobreza no. de rivales. No hay equivalencia y bueno, esta es una categoría pesado de tono menor desde hace muchos años esta parte. Le sirvió para las estadísticas al titular a MB o MB y FIB. Es decir, 50 este, antes de la vía rápida para el ucraniano, pero que no fue ante un rival de fuste. Coincido totalmente con, con mi compañero Damián. Y usted que está del otro lado y entiende de boxeo, seguramente va a compartir con nosotros. Es decir que bueno, lo, esta fue lo una, noqueó... pesada, una pelea liviana. Sí, Luis, en, <risa> una, una pelea en lugar de ser pesado, Sin, sin oposición, yo sí, digo sí. que sin oposición, no, mm. no, no, hay forma de ver eh, realmente el nivel de, de Vladimir Klitsko, sí, eh, un hombre que, que, que andaba por los 40 años, este sí, francés, sí. tampoco tiene la edad como para, para perfilarse para una carrera uh -huh. eh, es decir que bueno está muy muy venido a baja muy, la, la muy categoría pesado eh, noqueó en el cuarto asalto sí, Vladimir Klisco esto fue el sábado por la noche en el combate estelar eh, bueno organizado en el Spirit Arena en Düsseldorf en Alemania exacto en, en una presentación de K2 Promotion que ese eh, presupuesto los titulares son los hermanos Clisco ellos Así hacen es. todo, buscan los rivales organizan sí, sí. Eh, manejan todo entre ellos son bueno los campeones de todas las coronas eh, y están manejando el boxeo a, a su criterio eh, buscan los rivales eh, como para llamar un poco la atención en este caso el hombre de color francés uh -huh. pero claro, la gente eh, ya se empieza a percatar de que no, no, no hay un No, no presentan eh, un gran espectáculo deportivo. Sí, el espectáculo eh, a nivel eh, digo organización fue perfecto. Eh, las luces. Eh, Michael Buffer bueno, presentando sí, las peleas. Presentan, sí. Poniéndole eh, ese uh -huh. tinte que, que es Michael Buffer o Jimmy Lennon Jr. Uh -huh. Por supuesto que le dan ese color especial a la velada. Pero sí, la sí. gente lleva un momento que no es tonta, Luis. Sí, sí. Quiere ver pelear. Eh? me parece que Quiere ver espectáculos de jerarquía, claro. que tengan relación con toda esa eh, escenografía realmente brillante, maravillosa, que se presentan en esos espectáculos. Sí, eh, uh -huh. vi un buen prospecto en la pelea, en una de pelea, una, las peleas de, de la velada, uh -huh. en el que el norteamericano le gana también a, eh, eh, en otra... En otro. con otra otro boxeador sin, eh, sin oposición. Desigual. Desigual, recibiendo uh -huh. un castigo eh, innecesario. Uh -huh. eh, me parece que. Y de los que dejan secuelas. Claro, me Seguro. parece que no. No, no, le, no le aporta para nada. Eh, esto de de, de. de poner boxeadores con con poca rivalidad. Pero bueno. También en la en la misma velada, el pesado Alexander Ustinov. Se anotó un nocaut técnico en uh -huh. tres rounds sobre Kerton Maswell. Eh, sí, también una pelea ahí. Eh, eso eh, me, me dio la, la impresión eh, de ver una velada eh, al estilo alemán, fría. No, no, uh -huh. no. Como que no despierta eso que vos estás eh, esperando, sí, sí, esa sí, adrenalina. No, no adrenalina, Cuando no te despierta eso me parece que sí, señor. que bueno no sí, no, sí. no da para más esto. No, no, esperemos más. que se pueda revertir y que aparezca algún pesado que le pueda hacer sombra claro. a los hermanos Clisco, sí, porque si no cuando vos si pelean los Clisco uh, bueno, sí, sí. a ver no hay, no hay ilusión de nocaut no hay, no hay una, una, algo que vos decís bueno, me parece que no se la van a llevar de arriba seguro, eh, cerramos este, este breve, contundente y claro comentario de Damián Casino y ahora auspiciado por www.boxeoplaneta.blogspot.com Viene la consigna de esta noche, edición número 78. Es muy simple, es muy sencilla y la vamos a vincular con la categoría pesado. Lo único que tenés que hacer es comunicarte a los a las líneas de, de, de, de las vías de comunicación que te va a decir Damián y decirnos, esto es más fácil, que. que... ¿cuál es el nombre de pila de Foreman? Simplemente tenés que decir... Muy buenas noches, yo soy fulano de tal, mis últimos tres números de documentos son tales, y voy por la remera, gentileza de Olimpia Deportes, y el nombre de pila de Foreman es tal. ¿A qué número, Damián? 424-2769, o nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341-156-168-686. Repetimos. Repetimos. 424-2769 o 156-168-686. Qué fácil. Para que hacer es, redondear eh? esto de los pesados, sí. Mike Tyson opinó sobre la actualidad de la categoría. Perdón. Eh, me pongo de pie. Y Claro. Tiene, sí. Me parece que algo de autoridad tiene el hombre, oh, eh? Sí, señor. El, el campeón más joven que dio la categoría de pesados uh -huh. cuando en el año 85 se coronó frente a nada más y nada menos que Trevor Burke, el canadiense. Burbank, sí, sí. Eh, bueno, con 20 años el pesado el más joven en, sí. en coronarse. Eh, Mike Tyson eh, dice que bueno, eh, él dice que para pelearlo a los Klitschko usaría eh, un estilo de pelea similar al de Joe Frazier, eh, Henry Armstrong. <risa> sí, sí. Eh, mire, con, mire con qué nombre sí, se despacha sí, Mike Tyson. Sí. Yo diría que pelearía como peleaba él. Claro. Pero el hombre dijo que él lo pelearía como bueno como Joe Frazier y se trataría de meter en el interior y trabajar en la corta como Ajá. para ver la, la posibilidad de dañarlo de, a los discos, claro. claro, sacarle un poco de movilidad y, sí, y, sí, y, y arrinconarlo. Sí. Pero por supuesto que lo consultaron a, a Tyson respecto de esto uh -huh. de, de la categoría que está muy venida abajo y, y, y dice que claro no eh, pasa eh, tanto por el boxeo sino que no no, no, hay, no, claro, no, no hay no no hay no hay no hay no, no se los Klimko tampoco claro. tiene la culpa si no hay no no por supuesto ¿Eh? a Mike Tyson le hubieran durado tal vez en el mejor de los casos no más de dos o tres vueltas tanto sí. Vladimir como Vitali ¿eh? este Esto no se puso pesado porque si nomás más se va a poner liviano, se va a poner superligero, se va a poner mosca, super mosca. Estamos en Boxeo Planeta. Eh, Damián Casino, Luis Parpaceli, eh, te dicen a vos que estás del otro lado, en México, en España, en Uruguay, en Brasil, donde quiera que estés y en todo el territorio de la nación. Este, gracias por acompañarnos en esto que es una propuesta de charlar un poquitito de boxeo. Vamos a ir a una eh, pequeña pausa para después volver Porque parece ser que en Roldán, en el Gran Rosario, más precisamente en Roldán, se va a presentar uno de los mejores welter a nivel local, nacional e internacional. ¿Eh? Me parece que ahí va a haber realmente la posibilidad de ver una, un combate con, con mucha pimienta. Vamos a estar desandando esa primicia que nos dieron el día viernes. Eh, Cristian nos lleva al primer comercial este, y después retornamos. ¿Eh? Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta.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 De Gran Rosario, Santa Fe Argentina y ahora Damián Casino se va a hacer responsable de una rica columna. Porque usted del otro lado va a decir, mira, tenés razón, cuánto hace que no lo nombran, es cierto, peleó por el título del mundo, al margen de si le fue bien o le fue mal. Eh, presentado por FAS, SRL, Damián Casino nos tira, por ejemplo, esta noticia que tiene como título. Los argentinos que pelearon alguna vez por título del mundo. Por ejemplo, estuve bueno, buscando material y encontré sí esto que me parece que es, vamos a ir tirándolo lo compartimos a medida con los que sí vayan señor. pasando los, los programas, uh -huh. pero por ejemplo, Benny Kid Paret, cubano. Sí señor. El 10 de diciembre del año 60 le gana por puntos al radicado en en, ¿En Argentina? Argentina, Luis Federico Thompson, panameño y ¿Eh? pierde por puntos en 15. Por ejemplo, Bruno Arcari, 26 de junio sí, del año 71, uh -huh. categoría Superligero, Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo Unificado... Peleó con Enrique Jana. Enrique Jana. República Argentina, sí, usted que veterano. Y perdió. Sabe, Enrique Jana perdió por nocaut técnico en el noveno asalto. Bien, seguramente que tiene otra. Ahí sí sí buscando. Tengo mucho y acá. Te, cuando encontré te, este de, material, uy, qué lindo eh, traerlo a la emisora para, para no sé, ir no de a poco ahí, contándoselo ta. un poco a los oyentes, Me, ¿no? Métale otra, dele. Métale. Alfonso Geral <coughs> Fraser, panameño, le gana por punto en 15 Pero, asaltos Sí. el 10 de marzo del año 1972. Eh, 10 de marzo. Estamos, 10 de marzo. Estamos cerquita eh, Asociación Mundial de Boxeo categoría sí, super ligero. Le gana nada más y nada menos que el intocable Nicolino sí, Loche. Dos de primera línea sin ninguna duda. ¿Quiere otro y cerramos la columna por hoy? Cómo no. José Ángel Mantequilla Nápoles. Sí. Cubano. Sí, Le gana sí, por nocaut técnico en tres A Horacio Agustín Saldaño. La Pantera. ¿Eh? La Pantera Tucumana. Sí señor. sí, señor. 14 de diciembre del año 74. Categoría, Welter. Muy bien. Y esto fue... Este material sí. Actual, ¿eh? Esto fue en Boxeo Planeta. Los argentinos que pelearon alguna vez por título del mundo. Gracias, Cristian. Eh, el día 20 de abril... Sebastián Andrés Luján se presentaría en Roldán con un rival a designar. En principio en principio, eh, nos dicen que probablemente el rival sea el chino Miranda. Eh, no está confirmado. Lo que sí es cierto es que Sebastián Andrés Luján va a estar en Roldán. Eh, falta designar el rival. Eh, esto se lo debemos al señor Pedro D'Áquila ¿eh? El abrazo grande para él Que confía en Boxeo Planeta y la audiencia Entonces dijo, muchachos, les voy a tirar una primicia este, Y por supuesto los queremos ver por Roldán Así que descontamos que la organización va a ser este, con mucho esfuerzo, eh, con esmero y, y de primer nivel. Así que, Pedrito, gracias por esto que tiene que ver con un boxeador de nivel internacional. Y si usted está escuchando y está radicado en Roldán o en la zona, Funes, Rosario, alrededor o donde quiera que esté, Sebastián Andrés Luján va a subir al cuadrilátero para pelear probablemente con el Chino Miranda. Tal vez es otra figura, pero siempre de primera línea. Señor ya Damián, tiene Sebastián Luján eh, tiene comprometida... Eh, una pelea por título del mundo, categoría welter, uh -huh. eh, versión Ivo, eh, la International Boxing eh, Organization. Sí, señor. Eh, va a estar combatiendo en Sudáfrica. Eh, en este momento no tengo el nombre exacto, pero ya tiene confirmada eh, la pelea en, en el mes de junio. ¿Mes de junio? Eh, sí, señor. Así que vamos a tener la posibilidad... ...falta todavía bastante tiempo para charlar con Sebastián Luján... ...cómo va a llegar a ese combate... ...qué valor tiene este ah, título vivo... Bueno. ¿eh? Sí, señor. Eh, ...es un título que lo, lo tuvo a Sergio Maravilla Martínez... Eh, ...en varios combates titulares... Uh -huh. ...en la que el presidente le dijo en algún momento... ...mire Martínez, eh, le pedimos eh, que se que deje vacante el título... ...porque usted está para grandes cosas... Eh, sí. Esta categoría, este, esta entidad le está quedando chica, usted chica tiene que ir chica. por la, las grandes entidades uh -huh. y Sergio Martínez atinadamente dejó el título vacante Ivo en la categoría... Eh, Welter o superwelter Welter uh -huh. eh, y bueno y después eh, todos sabemos cómo, cómo se fue dando la carrera de Martínez en Estados Unidos de la mano de Samson Lecowitz. Muy bien eh, el pequeño paréntesis de saludos piense si usted tiene algunos, yo tengo saludos ah, por bueno, ejemplo yo para tengo Enrique Sánchez. Y yo tengo, usted me lo, me lo nombra, oh, acá wow. en, eh, nuestro asesor de lujo, sí, sí, nos señor. manda bueno, eh, un poco de en el mes de, de marzo eh, Enrique no, nos tira algunos datos uh -huh. el 5% de, de marzo de 1977 en México, Pipino Cuevas noqueó en dos a Miguel Ángel Campanino. Título bueno. Sí, well. sí, señor. Sí, señor. Qué Recordada boxeador. pelea. Sí. Qué, qué boxeador eh, Pipino Cuevas es. Eh. Sí, señor. Eh, te agradezco tanto, Enrique. Realmente traes peleas este memorables como esta de Pipino 12 Cuevas. 12 de marzo del año 77 en Managua, Nicaragua. Uh -huh. Eddie Gasso le gana por puntos en 15 a Miguel Ángel sí. Castellini. El Divazo, título sí, Super Welter. Sí, señor. Esta información, eh, como siempre, nuestro asesor de lujo y amigo, por supuesto, de amigo, la casa, por Enrique supuesto, Gracias, por supuesto. Enrique. Gracias, Enrique. Eh, todos eh. aquellos que amamos profundamente el boxeo y que a veces tenemos en un rinconcito algunos apellidos que no los tenemos presentes, vos nos lo traes para el recuerdo, siempre valioso. ¿eh? Eh, Damián, eh, boxeo femenino, ¿hubo boxeo femenino? Sí, Luis. Eh, ¿qué, eh, ¿Tenés lo de Verónica, Provincia de Buenos Aires? Sí. ¿Eh? Eh, la porteña Carolina Duer uh -huh. eh, retuvo su título Supermosca, bueno, versión Organización Mundial de sí, Boxeo, señor. al derrotar por nocaut técnico en el segundo asalto a la retadora italiana eh, Milena Tronto en un combate disputado en la, bueno, como vos decías, Verónica, provincia de Buenos Aires. No sé por dónde es Verónica. No. no eh, yo no, en no este momento, referencia. no. La verdad no, te no, miento, me... si te digo te sí, sí. vamos a ubicarlo no, yo no sé lo si tenía en... presente. Bien. Eh, la velada, eh, bueno. Eh, Tuvo como escenario el nuevo anfiteatro de esa localidad, de Verónica, uh -huh. del partido de Punta Indio. Esto es a 140 kilómetros eh, al sur de esta, o sea, de la capital sí, eh, sí. De, de Buenos Aires. Bien. Eh, a veces recibimos este, bueno, mensajitos, usted los ha, escucha, ¿eh? a ver aquí. Bueno. Hernán, mire, veo, Hernán, su documento 295 dice, correcto, el amigo Hernán. Sí, correctamente, bueno. el cuarto mensajito, eh, después, bueno, eh, recordamos, 424-2769, 424-2769 es la vía directa, por si en este momento no tenés este, la posibilidad de hacerlo vía celular, eh, tenés que contestar el nombre de pila de Foreman, de ese notable peso pesado, Foreman. Eh, vos lo sabés porque sos hombre de boxeo, ¿eh? seguís llamando. Continuamos de bueno, esta Luis, manera con Damián eh, Para ir eh, analizando un poco eh, una, una defensa más de Carolina Duerkin, uh -huh. eh, Zacarías lo que trata es de afianzarla como campeona del mundo, que haga peleas, que tenga roce internacional, pero claro, le claro. trae esta chica italiana, bueno, Milena Tronto, eh, prácticamente eh, sin rivalidad a la Argentina. Son eh, eh, boxeadoras que no tienen experiencia, no tienen eh, el, el fogueo que tienen las boxeadoras argentinas hoy por hoy. Eh, me parece que Zacarías lo que trata es de foguearla como para eh, tratar de ir... Eh, evolucionando, claro. Eh, ya se habla de que quiere subir de categoría. Pero bueno, el, el final del combate se produjo al comienzo del segundo asalto cuando duer que había acusado en la báscula 62 kilos 150 uh -huh. envió a la lona la boxeadora italiana Tronto quien había arrojado en la balanza 51 kilos 800 eh, bueno y, eh, shush, shush. Eh, trabajó bien a los, los flancos eh, la boxeadora Duer eh, cruzados eh, de izquierda a derecha eh, uh -huh. la boxeadora italiana no tenía Eh, pasos laterales, no atinó a trabajar algo en defensa es, es decir, recibió todo lo que le tiró la boxeadora argentina claro, y claro. por eso es que no pudo aguantar más de lo que aguantó eh, me parece que seguimos con lo mismo eh, Duer hizo también, está como los clics, organiza es eh, presentadora sí, sí. Le, le da una mano eh, a los colegas. las colegas bueno, le da una mano de, a las sí, colegas tener, porque... a los colegas ¿Vale? te, sí, lo vemos con sí, mí, sí, sí, sí que pero me parece que se pierde un poco de seriedad a la hora de analizar sí. los rivales claro, eh, sí. cuando se empieza a ver esto de quién pelea duer ah no a quién le traen a una brasileña a una acá a otra no no no me quedo viste cuando vos decís sí. eh, tengo tengo que, que salir ah no pero yo me quedo en casa me preparo algo y me siento a esperar sí, la pelea bueno, sí, sí sí y uno dice quién pelea no Lico. a ver por ejemplo Eh, va a Zarroldán el día 20 de abril porque está Sebastián Andrés Luján y viene, por ejemplo el chino mirando a cualquier otro pugilista y le dice, bueno, sí voy, me molesto Este, y, y uno siempre tiene la expectativa Puede salir a lo mejor un, un bodrio Puede salir una pelea eh, de, de, de baja calidad Pero por lo menos a priori Los apellidos y las trayectorias Ameritan que uno se moleste Y deje a la familia o vaya Realmente en busca de, de, de, un, de una velada Con mucha adrenalina como decíamos antes claro. Y rica en peleas y rica en combates En cualquier momento no te vayas Vamos a comentar lo que pasó en Ciclón ¿eh? quédate ahí que ya lo vamos a comentar Eh, sí, la pelea de semifondo estuvo muy, muy equivalente ¿Atractiva? Sí, atractiva sí. Me gustó eh, Yo no la vi, por eso te pregunto en los dos boxeadores uh -huh. Mateo Verón, eh, bueno, se consagró nuevo campeón argentino en la categoría Super Welter eh, El bonaerense Mateo Damián Verón eh, Capturó la, la corona vacante eh, Super Welter Bien. Al vencer por puntos, a, bueno, sí. fallo unánime Bien. Eh, Tras 10 asaltos ...al también bonarense Alejandro el Flaco Falliga. Eh, abuso de, de tu conocimiento sí. y te tiro tres o cuatro aspectos... ...para que vos me, le des un puntaje o una calificación, lo que te guste. Ciencia. Eh, hubo hubo Ciencia, sí, de señor. parte de... De los dos. Eh, de los dos. Eh, defensa. También. Eh, trabajaron un muy bien, sí, muy buen nivel. Más el boxeador Verón, que tiene un, un boxeo más elegante... Sí. Eh, por ahí trabaja más de afuera, entre y sale. Claro. Eh, bueno, el flaco Falliga es un poquito más, eh, se prende un poco más, va un poquito más al frente. Eh, eh, ¿Entre Mateo y, y Falliga el ataque? Eh, ¿Hubo cierta eh, digamos, ataque similitud? Sin... O, ¿O tenían este eh, digamos la, la, la, repertorios la... diferentes? No, no, atacó más el flaco Falliga. ¿Eh? Atacó el de... más el flaco sí, Falliga, sí, sí, sí. bien, que ese, ese ataque se susten se estaba sustentado en una combinación, en 1-2, trabajó abajo, Trabajó, eh, muy, como... los dos son muy sí. completos, eh, Falliga es muy completo, trabaja sí, eh, entrando sí. y saliendo con uh -huh. combinaciones, no tiene una pegada explosiva el flaco, sí. eh, si bien ha ganado eh. muchos combates por, por la vía categórica, Pero no tiene... Más por, no, no más tiene por pegar justo que por pegar con Mateo Verón, un pugil sí. nuevo, sí. eh, que tiene un récord de 12-6-1, con un knockout, sí. no es un pegador. Eh, el flaco tampoco es sí. pegador, pero tiene 8 knockouts. De los dos, ¿quién caminó mejor el ring? ¿Quién, quién se desplazó mejor? Mateo Brón. Mateo Verón. Mateo Verón eh, sí. lo tuvo... me parece que estuvo más inteligente, estuvo más preciso eh, es decir, eh, cuando vos decís eso tiene que ver con que, lo que logró tiró, mejor lo, la, claro, la lo medida que, que lo, le convenía claro, a la lo que tiró, lo conectó Bien. el flaco tiró mucho más pero Bien. estuvo también eh, muy errático no siempre tirar más significa tirar mejor claro. no, no, no, por eso siempre digo que claro. hay boxeadores que tiran mucho eh, pero no conectan sí. Eh, claro. se decía que en Estados Unidos hay que tirar y tirar y tirar. Sí, sí, no, no, tirar por tirar eh, yo, nunca. Yo, no, bueno, pero en eso por ahí no, diciendo un poco con los que dicen que para ganar allá hay que tirar y tirar y tirar. A mí me parece que sí. eh, hay que El... tirar lo justo y pegar. Un boxeador, me parece claro, lo, a mí, que, que tira pasa... y pega lo justo, lo, lo, Sí. para lo, mí, lo, lo, lo que sucede es que yo coincido Lucas matice Lucas Matisse, claro. lo que tira lo pega. Ahí está. Eh, y eso ah, quiere decir mucho en el boxeo Pero claro, hay que ver quién analiza eso seguro eh, Y ahí ya nos vamos para el lado de los jurados sí, un, Hay eh, que tener conocimiento Para evaluar, ah este claro. tiró 10 golpes Y lo pegó los ah, 10, el otro tiró 20 y pegó 10 te... En porcentaje, quién, ¿quién es más efectivo? ¿Quién es más efectivo? que tiró seguro. 10 y pegó 10 Te hago una pregunta, vamos al, vamos al rinconcito De las picardías, esa que a vos y a mí nos gusta ver Y que hay que ver también en el boxeo eh, Dos Primero, ¿quién trabajó mejor las palancas, las travesuras... ...para que el rival no pegue cuando está un poquitito sentido? ¿Y quién le dio un poquitito de aceleración a su laburo... ...en los últimos 15 segundos... ...que es donde dejan la imagen final para el jurado? El Flacos Valiga. El Flacos ah. Valiga, el, el último asalto lo, lo manejó bastante bien. bien. Pero claro, ya, ya era tarde. Ya había dominado sí. Mateo, Damián Verón... ...había dominado ja. prácticamente todo el combate. Y, y bueno... Se, se consagra sí. campeón en la categoría Super Welter, campeón argentino, por Bien. supuesto. Eh, y me parece que da para una revancha. ¿eh? ¿Da para una sí, revancha? Sí. Ojalá bueno, que la me, me faltaron algunos ítems, pero bueno, en el boxeo hay muchos. Cintura, visteo, es decir, exactos. Porque de, de alguna manera este comentario está vinculado... Lo que pasa vinculado... es que usted, usted me hace a mí eh, lo, eh, pegar con lo justo. Sí. O sí. sea, yo tengo para charlar un rato largo claro, de la pelea, yo, pero usted eh, me pide que tire y, y pegue lo justo, y o sea que lo que diga lo que es, pasa tipo Lucas Matisse cuando cuando pega, lo justo. Yo sé a quién le pido. No, está bien, está bien, no, yo no. Yo sé no, a quién no. le pido y, bien, y eh. muchas veces es lo que los dos vamos a buscar y apuntamos y anotamos, ¿eh? muchas veces nos agarramos la cabeza cuando decimos, este muchacho no sabe el ABC, no sabe meter el 1 2, no, no marca la distancia con el jab, no es contundente, lo conversamos o no lo conversamos. Sí, por supuesto. ¿Eh? ¿Cuántas veces nos enojamos porque no se trabaja en la zona baja cuando alguien No tiene buen recorrido de golpes. Todas las noches. ¿Te tiro eh, algunas cortitas? Eh, unas cortitas, Dígame. pero mientras tanto, el 424, eh. Acá 2769. Cuatro... Está esperando que me digas el nombre de pila de forma para llevarte la remera, gentileza Olimpia Deportes. Abrazo, Gustavo. Abrazo eh, Walter ahí en Olimpia Deportes y toda la muchachada. Dos o tres, perdóneme, tíreme dos o tres ganchos. ¿Cómo más no? que cortitas. Dos o tres ganchos, pero bien tirado, con buen recorrido, como usted sabe. Rebeco, sí, eh, el pelea cotón. ya confirmado eh, uh -huh. con Blanquet en México. Uh -huh. eh, Juan Carlos Rebeco, campeón mundial minimosca interino de la Asociación Mundial de Boxeo, sí, combatirá yo. con Oscar Blanquet. Eh, este combate va a estar eh, siendo organizado por Canelo Promociones y va a uh -huh. ser en México. Eh, ya tenemos todo definido sí, para sí. ver el combate entre César Cuenca... Eh, en, en la que quizás sea la pelea más difícil de su carrera sí, y le toca nada más y nada menos que combatir frente a Juan Manuel Márquez. <risa> la pucha, ¿Eh? la Esto pucha. va a ser en la categoría super ligero uh -huh. y se dice que va a ser la última pelea de Juan Manuel Márquez. Y se querrá despedir con, con, con Vamos todos. a ver, eh, ¿Eh? algunos dicen que es una, una, una jugarreta ahí que se está haciendo para ver la posibilidad de que si Juan Manuel Márquez supera a Cuenca, eh, bueno, haga como una retirada momentánea y después se genere una vuelta de Juan Manuel Márquez y pelee en una cuarta edición con Mari Pacquiao. Pero ah, eso bueno. está por verse. Lo que desestiman mucho en México es eh, a César Cuenca. Bien. Dicen que no estaría en condiciones de pasar... Sí, entre por, el sexto Por, falta de, el por, por falta de potencia, no por falta de capacidad boxística ¿sí? No, por supuesto bueno. mm, Pero hay que ver si aguanta eh, eh, Bueno, el rigor del primer nivel claro. Que le puede presentar Juan Omar bueno. Márquez ¿Usted está seguro que esa información es buena? Sí ¿Está sí, muy seguro? Que, sí, que, bueno, entonces, ¿quién tiro? presentó? Si usted está seguro, ¿quién presentó esta información? Olimpia Deportes Muy bien, Olimpia Deportes Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos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 ¿Se presenta el salvaje Pereira? Sí, señor. ¿Usted está eh, seguro? ¿Quién trece, se lo dijo? 13 de abril. ¿Quién se lo dijo? Eh, si está seguro? No seguro. Marcelo Vidiera, seguro. Ah, ah, el que ah, se dedica bueno. al seguro, Marcelo claro. Vidiera. Un abrazo grande. Bueno, a ver, y, el y salvaje... por supuesto acompañado Segur. de nada más y nada menos, respaldado por, por, la, segunda. Claro, por la segunda. Por la segunda, sí, Viviera señor. acompañado por la segunda. Este, y también está acompañado por el gordito. Sí. Este. ¿Eh? Por Marcelo Domínguez. Sí, señor. Bueno... Eh, Oscar Jesús Pereira, como sí. te decía Luis eh, Va a estar combatiendo el próximo 13 de abril a 8 asaltos uh -huh. eh, Con un rival, bueno, todavía no está confirmado Pero sería eh, un boxeador eh, de Brasil eh, Para el retorno del pegador de Malabrigo sí, señor. Eh, Que estuvo bueno, muchísimo tiempo radicado aquí en la ciudad de Rosario Y acompañado por el Puma Chaparro, hoy no está con, con el Puma en el rincón no. Lo acompaña Marcelo Domínguez, el ex campeón del mundo sí, señor. Eh... Que, que salió, por que salió que entrevistamos en Boxeo Planeta Sí señor, eh, bueno vamos a, a tratar de, de dialogar con, con Oscar Pereira antes de ese combate Vamos a tratar de sacarlo porque nunca tuvimos la posibilidad de charlar aquí en Boxeo Planeta con, con él Cuando usted lo, de, lo disponga, sí. nos metemos. Yo voy dando los resultados de los combates de Ciclón y después le voy a hacer ciclón, la gran pregunta. ¿eh? Le, voy a dar, le voy a hacer la pregunta. ¿Quiere que empiece? ¿Quiere que eh, lo pisemos por sí, sí. alguien en particular? Mientras esperamos que... Porque en cinco minutos se cierra el, el concurso. ¿eh? Sí, señor. Se cierra el concurso de... El nombre de pila de Foreman Yo digo que el último viernes estuvimos con Damián Casino Organizado por el promotor nacional eh, Freddy Rivero eh, Una velada Una velada que comenzó con Juan Ayala Del Niaró con 58 kilos Fue a tres vueltas eh, Frente a Nahuel Bue, Vera del Puma Boxing Club 55-600 El árbitro fue Roberto Benítez Un abrazo para Roberto Benítez ¿Árbitro eh, Roberto Benítez? Árbitro Roberto Benítez Yo, árbitro, si y, y te... la... Bueno, pero querés que te diga algo pero debe haber faltado el árbitro y lo hizo con dignidad y tenemos que hablar con Roberto Benítez porque vale la pena charlar un poquito con él porque seguramente tiene respuestas para nuestras preguntas. Ese combate que arbitró Roberto Benítez fue empate en la segunda pelea de la noche Cristina Cueva 68 kg, 900 kilos, frente a Belén eh, Bolaños 74 100 kilos 100 también Roberto Benítez fue la, el árbitro tres vueltas Belén Bolaños eh, Eh, del gimnasio aprendiz eh, fue la vencedora de ese combate. Y por supuesto, después hubo una tercera pelea, que fue la de Silvina Martín, 5,30 kg. Eliana Cuello de Arroyo Seco, 57 300, que resultó. Les aclaro que dos o tres de los, de los resultados ya me los cantaba también en la primera vuelta. Esta también fue empate. ¿Te acordás que me lo dijiste? Sí. La cuarta pelea, ¿te acordás la de Carlos Taborda con Sergio Ríos? Carlos Taborda, de la, de la Ferrara, 47 kilos. Sergio Ríos, 44-100, eh, del Ñaró, eh, que ganó Taborda. ¿Mm? Ganó Taborda, sí. Que ganó Taborda. Y iba a venir el semifondo. ¿Pero qué pasó? Qué tarde que nos entramos que no vino el semifondo. Qué tarde. ¿No sabían tarde. antes que no podía combatir Gerardo Echenique, el boxeador que traía Walter Cruz de la provincia de Buenos Aires? ¿Con Alexis León, a en la dos, categoría superligero. y pico de la noche nos enteramos de que la pelea de semifondo no iba... Yo la verdad me quedé mucho sorprendido. ¿Cómo, ¿cómo, cómo que no saben que la Federación Argentina de Boxeo no lo autorizó a combatir por la, la Y a lo mejor le pusieron en último momento. Los... A lo mejor por un llamado por celular diciéndole a mire la... no. a lo mejor la licencia no estaba en condiciones. ¿A esa hora? La Federación y... Argentina de Boxeo Yo siempre quiero creer. Esa hora. Yo siempre quiero creer. ¿Qué otro inconveniente puede haber tenido enterocolitis? Otro inconveniente. Yo lo fui a ver, fui a, ver... Sí. a Alexis León, no lo pude ver combatir Yo tampoco. Vos me dijiste, vamos a verlo a Alexis León. Y me, y me subieron a, a un Walter Cruz a hacer una exhibición. Estuvo, trató de hacer lo posible sí, Walter. No, está bien. Con eh, eso, Luis, querés que te diga yo... una cosa, yo soy público, pido claro, que me devuelvan la plata. Claro. A mí me yo parece que no es serio. Yo soy público, pero bueno, eh, cada uno se lo Ojalá puedan revertir eh, esto de organizar así. Bueno. Eh, me parece que la gente no se lo merece porque no, no. Eh, la gente cuando va... Como te decía Luis, cuando uno se sienta a ver una pelea de boxeo, sí. eh, quiere verlo, lo... va en a busca del que la ver, del postre. Claro. Sí. Si yo lo voy a ver a León y después lo veo a Walter Cruz haciendo una exhibición con Hugo do, Quiroz, a, con Hugo Quiroz a dos rounds, que, que hicieron lo posible, pobrecito sí, de está hacerlo. Bien. ¿Eh? No, no, no, no, no, no, no es así, no es así. Luis. Me bien, parece que bueno, no, pero... hay que presentar el espectáculo con la seriedad que se merece la gente, sí, sí. porque la gente sí, sí. es la que paga una entrada y quiere ver un combate. Sí. Eh, no tuvimos la posibilidad sí, de ver el y, fondo porque ya sí. apremiaba el horario, teníamos que... Luis tenía un compromiso laboral eh, muy temprano en el LT8. Qué, qué, claro. Pero por supuesto que ganó también la chica Gabriela Bustos la pelea de fondo, Ajá. estuvimos compartiendo, le mandamos el abrazo grande y el saludo a Aníbal Bosque, el hombre que habitualmente sí, nos acompaña a, a, la, ahí a la vera del río. Aníbal Bosque, Aníbal Bosque. El, el abrazo grande para él. Aníbal Bosque sabe y mucho de boxeo, como pocos a nivel nacional. Con Aníbal Bosque vos podés coincidir y podés disentir. Aníbal Eso Bosque bueno. sabe y mucho de muchos personajes. Aníbal tiene esa ida y vuelta. Tiene y vuelta. Él te dice las cosas y, y te respeta claro. el, lo que vos pensás. Exacto. Y me lo... parece que ahí es donde arranca sobre el respeto. Claro arranca bueno todo por todo. eso también es colaborador nuestro sí, y es señora. más sepa usted oyente en esta edición 78 de Boxeo Planeta que cuando tengamos la posibilidad de transmitir una velada el relator va a ser Aníbal Gómez ahora para ponernos ¿Eh? claros sí. eh, quién organizó el festival en Ciclón Rivero sí, sí. Rivero Freddy sí, Rivero Freddy Rivero promotor nacional apoyado también por el hombre que nos dio la primicia sí señor, ¿Eh? Sí, eh, señor. Eh... Eh... Bueno, que, que nos dio la premisa de... Pedrito D'Aquila, sí, Pedrito Dáquila. Sí. Va a colaborar, colaborar Pedro. Claro, sí. Pedro que va a estar organizando, como bien lo dijo Luis Parpaceli, el la velada 2009, en Roldán. La Aaron Roldán, que se va a presentar Alejandro Cejas, José Isleño, sí. eh, va a estar la Cobra zarza. Sí, Vamos a tratar de estar en esa pelea, esperemos que pero bueno eh, nosotros lo que siempre... vamos a seguir apoyando sí, no, ¿eh? está bien pero lo que yo digo es lo, lo siguiente Luis y ya para cerrar esto de, de, de Neiro ahí en el Neiro en perdón en el ciclón sí, sí. Eh, me parece que eh, hay que tratar de organizar las cosas como se merece el público eh, no prometamos muchachos cosas que después no podemos cumplir porque pierden seriedad claro eh. ahí Freddy Rivero sabemos que está tratando de reconciliarse un poco Con, con la organización y, la, y las cosas pero bien hechas sí, pero sí. así no muchachos porque así sí. vamos eh, en vez de, de dar un paso hacia sí. adelante damos dos hacia atrás y pongamos a... las cosas sí, serias sub, eh, subamos a los chicos que combaten eh, aprendidos sí. no los pongamos con dos o tres meses de entrenamiento a hacer una pelea yo te voy a decir algo damián, no solamente... antes Luis, sí. eh, para subir a hacer la primera oh, pelea Mateo, por favor. te tenías que lidiar seis o siete meses como mínimo en un sí. gimnasio Y, y te tenían que ver y, y tenías que guantear con los mejores como para poder recién hacer una exhibición. Una exhibición. Y después ver la posibilidad de hacer tu primer combate. Hoy, dos o tres meses de gimnasio, arriba. No, no. Eh, eh, cuidemos al boxeo seguro. y primero cuidemos al boxeador persona. También cuidemos lo que tiene que ver con comunicarle a la gente y mantenerle vivo... ...el hecho de que el boxeo, a pesar de que no está en plenitud... ...diría que está en decadencia... ...en algún lugar, siempre alguien trata de subirlo... ...en el escalafón, en la consideración de aquellos que aman el boxeo... ...por eso vamos a ver ciclón boxeo... ...por eso vamos a Deportivo América, vamos donde tenemos que ir... ...y les voy a decir algo muchachos, yo trabajo en otro medio... ...AM830, LT8, estuve en una transmisión en duples con la red... ...que tiene que ver con rumbo a la cancha... Productos de Ángel Granato y Ricardo Barrera que me permiten hacer la pequeña columnita de resultados de boxeo. Tenía la posibilidad de hablar de esto que pasó en Ciclón. No lo hice, porque digo, no voy a hablar con Rivero, porque si Rivero es un muchacho que organiza y se rompe. Por ahí no se dio cuenta. Y debí haberlo dicho en el inicio, si es que ya lo sabía, de la velada para decirle, señores, mire, este, eh, eh, guarden la entrada. Porque esta entrada misma le va a servir para el próximo espectáculo. No se va a poder presentar la pelea de fondo. Vamos a darle, vamos a entregarle lo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque no hay que perderlo al público. La gente termina no oyendo. Claro. Para Colmo tuvo la suerte que ya habían terminado los partidos de fútbol. Sí, Entonces se, se estaban dando eh, ciertas cosas como para que salga eh, como, como para una velada. Pero bueno. Bueno, pero siempre le damos la chance. El abrazo grande, vamos a hablar con Roberto Benítez. Se defendió como árbitro, Roberto. Sí, estuvo ¿eh? muy bien, pero defendió, claro, pero... uno no está acostumbrado a verlo Benítez eh, dirigiendo. ¿Dónde está Juan José López, sí, sí. Eduardito Pereira, sí, sí. Sabino. Sabino? ¿Dónde está toda esta gente que, que sí, son los que habitualmente... Eh, claro, no, Chicheliona como jurado, pero estoy hablando sí. de los árbitros. Ah, de los árbitros. Claro, sí. Eduardo Pereira. ¿Dónde están estos muchachos que no no dirigen? ¿Qué pasa? Claro, claro. Bueno, claro, vamos bueno. a ir. Pero, pero, Ojalá... Pero, pero, pero. A ver, escuche, escuche. ¿Algo a mí me parece escuchar el tañido de la campana, pero que dice que terminó el concurso. Cuando venimos de este pequeño paréntesis, gracias a Cristian, damos el ganador. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta. En 8.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Bueno, muy bien, seguimos en la edición número sí. 78 bueno. y usted me va a dar el ganador eh, y, y sí, el nombre no. Por supuesto. de ese peso pesado que peleó con nada más y nada menos que Ali. Bueno, eh. Nombre completo, George Foreman. George Foreman, entre los que contestaron bien está Hernán, cuyos últimos tres números de documentos son el 295. Hernán, tenés que ir a Olimpia Deportes Mendoza 1028, pregunta por Gustavo Walter, identificate que contestaste correctamente la pregunta, George Foreman, y vas por tu remera, gentileza Olimpia Deportes. Gracias hermano por escucharnos a vos y a todos los que participan, no solamente de la consigna, sino también escuchándonos día a día, cada miércoles, en este caso en la edición número 78. Y, por supuesto, en esto de unir la literatura con el boxeo... Ah, me gustó esa eh, parte. Yo quiero que mucho. me deje usted este pequeño espacio sí. cortito... Eh, de recordar a Bernardo Cordon... Quien había nacido en 1915 sí, y sí. falleció eh, en Chile en el año 2002. Fue escritor, periodista, guionista... Uh -huh. Y es reconocido como uno de los primeros exponentes... De la literatura costumbrista de Argentina sí, señor. Se entiende por costumbrismo Y no solo en las letras A la manifestación artística que exponen o reflejan Los usos o costumbres sociales sí, señor. Y cuando hablo de costumbres sociales Por supuesto que vinculamos al boxeo Y en este caso Bernardo Cordon Escribió eh, un cuento que, que no lo voy a, a, a decir Porque es muy, muy largo uh -huh. Pero por supuesto que lo recomiendo por, Lo pueden buscar eh, en internet Que se llama Kid Nyan Es un Ajá. cuento digno de leerse y digno de tomarse como ejemplo de la más exquisita narrativa argentina de todos los tiempos. Sí, señor. Y Bernardo Córdon es un escritor que con su lenguaje sencillo hace que sus palabras se transformen en el reflejo más profundo de una sociedad que usa y abusa de las ambiciones ajenas. Protejamos al boxeador. Seguimos. Eh, esto lo presentó Olimpia Deportes, ¿eh? el lugar donde el boxeador se nutre de todos aquellos elementos que necesita para desarrollar la actividad. Esta es la edición número 78 y decimos siempre lo mismo. Cuando necesitas informarte de la mejor manera, ubica www.boxeoplaneta.blogspot.com Una realización de un analista de sistema de primera línea que es el señor Damián Casino. Eh, confirmado, supuesto, confirmado. Dígame, dígame, confirma. Está confirmado, seguro que está. confirmado. confirmado. Bueno, si está confirmado, este, métale para adelante en esta oportunidad. El fin de semana en las oficinas de Osvaldo Rivera se firmó el contrato de la a pelea ver. del sábado 14 de abril 14 en de el abril. estadio eh, Rucaché de la ciudad de Neuquén. Y será televisado en directo para, para, para todo el mundo a través sí, de sí. Teis Sport, en lo que va a ser denominado como el choque perfecto entre el ex campeón mundial Carlos el Tata Valdomir. Enfrentará a bueno al púgil de, de centenario Neuquén uh -huh. Billy el Niño Godoy, campeón argentino y latino, consejo mundial de boxeo, organización mundial de boxeo. Eh, esto va a ser eh, en, bueno en la categoría supongo mediano, eh, no uh -huh. no tengo el, eh, en, si habrán acordado algún peso para, como sí. para que puedan llegar los dos. Sabemos Bien. que el Tata se había acomodado en la categoría Super Welter Y Godoy estaba en categoría mediano, pero vamos a ver cómo... Me gusta Godoy, ¿a vos te gusta Godoy? A mí no me termina no, no, de convencer. No, no, no, no, no, no, no me no, llena, no, dije que mí, me gusta como... A mí no me termina de, de convencer, no... Sí. No lo veo... Con proyección, no, que lo, es otra no cosa. No lo veo con proyección. Bueno, pero a mí me, me gusta. Algunas cositas de Godoy me gustan. Ahora, lo del Tato de Valdomir este, es realmente una incógnita porque continúa boxeando, ¿no? Claro. Bueno, parece... él sabrá por qué, pero a nosotros nos preocupa su integridad física y por supuesto que si lo hace debe ser por los pesitos. ¿eh? Por supuesto. Eh, también eh, ya con esto de, de lo que viene uh -huh. en boxeo planeta. ¿Lo que Aldo, viene lo que viene? Sí, señor. Aldo Ríos eh, va a defender la corona argentina en la categoría ligero. Sí. Esto va a ser el próximo viernes 9 de marzo uh -huh. en el Club Millonarios de Bragado. Eh, bueno, el experimentado campeón argentino y sudamericano en la categoría de los livianos, el neuquino eh, Aldo, bueno, el galán Ríos, qué boxeador, el galán usted Ríos. sabe si hubiese tenido pegada Aldo Ríos, sí, qué bueno, boxeador, sí, y sería... aquel que fuera robado en, en la pelea de título sí, del sería. mundo con Stevie Johnson. Eh, Usted sabe lo que yo aquel pienso. Aquel que le dio la posibilidad de lucirse a un torpe inglés como fue Ricky Hatton, Ricky eh, Hatton. en lo que le dio bueno, una, una categoría de, o, sí. o dos de ventaja. Sí, sí. Eh, me parece que, que en esa pelea hasta le hizo pasar, por momentos lo hizo pasar de largo un montón, eh, bueno, sí, le, sí, sí. Le, le hizo pasar vergüenza. Hizo pasar Pero vergüenza. claro, Ricky Hatton eh, uh -huh. en ese momento venía trabajando bien, pegando fuerte y, y no lo pudo aguantar porque lo habían llamado a último momento pero cuidados que quiero eh, mi disculpa no me quiero olvidar y, y mi disculpa por la interrupción sí. eh, el abrazo grande para todo el pueblo mexicano principalmente para todos aquellos que suelen disfrutar de Golden Knockout y usted me invita a que para me invita... los periodistas de Golden Knockout ¿eh? Porque tienen una programación Canal 45 de Cable Hogar A veces yo me vuelvo loco Porque en ese mismo momento Está Marcelito González Que estuvo con nosotros En Combate Space y, en el, y también la gente De torneo de competencia como boxeo de primera Pero bueno El abrazo grande Para todos los periodistas mexicanos de Golden Knockout Adelante Bueno Luis eh, Entonces eh, El boxeador eh, Ríos eh, Va a estar eh, combatiendo Este próximo viernes uh -huh. 9. Eh, va a estar eh, enfrentando al hombre de Bragado, provincia de Buenos Aires Juan El Terín Lencina mm. eh, Quien se encuentra invicto en 21 peleas eh, Y vamos a ver cómo, cómo, se, cómo lo, lo combate a un boxeador sí. exquisito técnicamente Como es Aldo Nazareno, el galán Ríos ¿Tu un sueño ¿Quién? yo tuve un sueño ah, es sí, un sueño boxístico un sueño, un sueño. Un un sueño boxístico, un ah, sueño bueno, boxístico bueno. Sí. sí sí sí sí que Osvaldo Bisbal renunciaba a la Federación Argentina de Boxeo ah qué bueno. Y como contrapartida venía la revancha en lugar bueno. neutral entre Juan Manuel Bonani y comerciando ¿Por que está soldado el sillón ese sí, hombre está soldado el sillón probablemente está soldado el sillón y probablemente sí no, no, lo no cuestionan no, no, no, a, a Osvaldo Bisbal usted escucha y... que lo cuestionan hay muchos yo poco la mayoría obsecuentes La mayoría obsecuente. Intereses creados de por medio. Sí, sí, sí. Claro. ¿Usted conoce quiénes son los que realmente dicen la verdad con respecto a Osvaldo Vival? Sí, señor, por supuesto. ¿Por ejemplo? y no. sí, bueno, eh, hay un montón de... La, la gente de campeones en el ring. Muy bien, ¿quién más? Eh. Claro, Pablo Sarmiento también desde Estados eh. Unidos. ¿Y quién más? Y Boxeo Planeta con eh. también Casino y Luis Barbaceli. Está bien. Bueno. Y a eh. lo mejor hay más. Pero que no se atreven o a lo mejor nosotros no estamos enterados. ¿Eh? Este, hasta nos gustaría que Osvaldo Bisbal nos dé una entrevista. Este, eso me parece sería, que eso está... sería bueno. Eh, ah, bueno, por supuesto. Y el que no da el micrófono no tiene el coraje de que la gente se entere de la verdad, de las cuestiones que son. Sí, señor, sí. los últimos 10 segundos, meté las manos, saca las manos, porque acá se viene la definición. Esto va a las tarjetas. Seguimos con, ¿Eh? con lo que viene el próximo sí. fin de ya semana. Que Hay que una re revista. No, no, aquí no, ¿eh? tiene. Aníbal era más eh, de, de, de gesticular, ¿eh? Cristiano, sí, no, sí, Cristiano no, sí, nos permite, sí. nos no da ese, ese changuí. Vio cuando el árbitro deja unos segunditos sí, sí. más a ver si. Mira, te voy a si decir más. Sacar la creo mano. que en una de esas charlando con Cristian, en una de esas podemos también charlar con Rubéncito Sauro, al quien le mando un abrazo grande y nos va a dar la el excepción porque Rubén, muchos es. boxeadores nos piden que en boxeo planeta metamos aunque sea una cumbia o dos. Bien no Santa más, Fecina, ¿eh? Bien santafecina porque es con con la música con la que se entrenan. Sí, señor. Tenemos una gran revancha este próximo 10 de marzo en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico. Va a estar combatiendo, bueno, eh, Orlando, el mexicano, Orlando Salido. Sí, sí, eh, va a defender su título pluma versión Organización Mundial de Boxeo eh, frente a Juan Manuel Juanma López. Juanma López. Eh, Juan en Juan una pelea Pum. revancha. ¿Qué peleón hicieron? ¿Qué, qué...? Eh... Bueno, eh, en ese en ese combate me parece que estuvo, Dejaron todo. estuvo muy bien eh, lo que me, lo que lo que recuerdo así un poco de, de ese combate. Estuvo muy bien el árbitro en detener el combate en el octavo round uh -huh. y estuvo muy mal el rincón en dejarlo combatir a a este a este boxeador eh, bueno, eh, salido que, que lo, lo llevó por delante a, a un Juan Manuel López totalmente knockout. desde el, Luis, desde el sexto asalto eh, hasta el octavo eh, peleó nocao Cuando le pararon el combate, quería seguir combatiendo, estuvo pero recibiendo golpes de una factura eh, terrible. Eh, quizás eh, te diría que son eh, golpes que no... No pasan así nomás por, por el cuerpo. Por Fueron muy duros. Una, una derrota fue muy dura la derrota. Eh, lo tenía que haber retirado sí, antes sí, para sí. protegerlo. Pero bueno, vamos a tener eh, esta gran revancha. Vamos a ver cómo viene Juanma López, quien tiene, por supuesto, un récord eh, exquisito de 31-1 con 28 nocaus. Y el, el hombre mexicano, Orlando Salido, va a ir a combatir con 37 11 2 25 nocaus. 10 de marzo. Este próximo sábado En el Coliseo Roberto Clemente de San Juan Puerto Rico El señor Damián Casino eh, Realiza la práctica de boxeo En uno de los gimnasios más importantes que ah, tiene la ciudad sí, claro. El de Luciano Ploner A quien le mando un abrazo muy grande a él Y a todos los muchachos que ocurren al gimnasio Pablo, A Mauricio Selesniak eh, Gerente regional de laboratorios Vagó A quien vamos a ver si charlamos un ratito Para que nos apoye comercialmente hablando Es uno de los laboratorios número uno de la República Argentina. Se entrena y ¿eh? Y se hombre, entrena bien, el hombre con, con un muchachito también del diario La Capital. ¿eh? Un muchacho que Talone, suele hacer lo posible. Señor... Mauricio Talone, el oriundo de Casilda. Pero te voy a decir algo, mira. Finalizando la década del 60, Juan Aldrobandi era el manag manager y técnico en boxeo Y tenía como colaborador Alfredo Luna en el gimnasio Luna Park. Pero como eso no se puede dar, yo te invito a que vayas a todos los gimnasios de la ciudad de Rosario. Especialmente te recomiendo el de Luciano Ploner, porque el de Lucianito Ploner tiene indudablemente un prestigio ganado a partir de tener lo que hay que tener para que alguien haga la práctica del boxeo. Uno de sus alumnos es el señor Damián Casis. Se practica, uh -huh. yo digo que se practica el boxeo ahí en lo de Ploner, Luciano Ploner se practica conciencia. Eh, las cosas se hacen bien y eso, bueno, a, a la larga se nota. Eh, lo que Cristian, viene, sí. de, de, de acá en la República Argentina, Breve nacional. Por, dígame, porque dígame, porque dígame, Nos lleva, ¿eh? nos lleva Cristian. Eh, sí, ya, sí, ya sí. le dejo lo, lo que viene. Este próximo sábado, Televisa Telespor a partir de las 23 horas, Club Ferrocarril eh, Oeste en Merlo. Sí. Eh, ...va a estar combatiendo... ...bueno, en pelea revancha... ...Maximiliano Itaca Sosa... ...va a enfrentar a Alejandro Mojarra Valori... ...esto lo organiza... ...bueno, eh, Argentina Boxing Promotion... ...que es eh, la, la empresa de Mario Margocian... Eh, ...por supuesto que hay muchos combates... Eh, ...va a estar eh, presentándose también Débora Dionisius... ...enfrentará a la tandilense Natalia La Princesa López... A ver qué más. Em, eh, Emilio Ezequiel el chiquito Zárate. Ah, qué tal. Eh, el hombre que sí, sí, sí. pelear aquí en la ciudad de Rosario con Matías Vidondo... Bueno, se va sí. a estar eh, presentando, enfrentando a Ma, eh, Marcelo eh, Ponce. A ver qué más tenemos. Juan Ignacio, el gallo de oro de Leo. Va a combatir con Daniel Coronel a cuatro capítulos. Eh, Diego La Pantera Pichardo Liriano. Va a combatir con Fabián La Tromba Claro. Hay mucho combate. Eh, de por medio ¿En, en, este, en este programa, claro Nos vamos ¿Usted? despidiendo Diga, sí, De sí, la edición sí, sí, número 78 ¿Cuánto material tenemos? en Ya estamos planeta? cerca de la edición número 80 Vamos a ver si sorprendemos con alguna figura de nivel nacional Tanto como manager, como boxeador Le decimos sabe, a Cristian ¿Usted sí. sabe que yo quiero que aparezcan boxeadores De la talla, por ejemplo, de Willy Pep ah, Roberto no, Durán Hugh no, Alexis Robinson ¿eh? Kid sí. Gavilán sí, sí. Wilfredo eh, Benítez Dick Tiger eh, sí, bueno. señor, Mervin Maravilla Hagler Eh, Aaron Pyro, Pascual sí, bueno, Pérez... Está bárbaro. Bueno, pero, maestro... Pido Cir mucho. Cirilo Hill. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, pero... Eh, mira, Cristian, él quiere que hagamos magia, Cristian. Y el único que hace magia para que este programa salga como corresponde es el señor Cristian, a quien le mandamos realmente la gratitud de aquí desde el estudio. Gracias al 88.9, esto es Boxeo Planeta, se despide. De ustedes, el señor Damián Casino hacia el número 79, si Dios lo quiere así. Bueno, Luis, eh, un gustazo enorme de haber compartido eh, un para nuevo mí, programa de te Boxeo cuento. Planeta. Venía con algunas eh, nanas, hoy me levanté la, el ánimo. Lo, lo invito a, a compartir a, a algo de comer ahora. Eh, es decir que, bueno, los esperamos a todos los oyentes para esta nueva edición 79, por supuesto. Gracias por estar. En 88.9 estás escuchando Boxeo Planeta. Se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía y se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. se acaba el trabajo, se acaban los placeres, se acaba el dinero y se acaban los quereres. y la cosecha de mujeres. La cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres.